Buenos días compañeros, bueno mi nombre es Karina Ley Samón, referente y responsable de la Casa Joven Diana Sajayán de Moreno、eh, en la Red de Mujeres.、Eh, bueno, estamos convocando para el sábado 26 de febrero a partir de las 16 horas una charla y mateada con las pibas de Casasco.、Eh, bueno, muchos conocemos, muchos conocen、eh, lo que es el barrio Casasco de Moreno Sur, un barrio en resistencia que ha acompañado un montón de situaciones. Eh, de género,、eh, de luchas a n t i c a r c e l a r i a violencia institucional y entre otras. Y bueno, estamos convocando más que nada a compartir nuestras experiencias、eh, con las compañeras participantes,、eh, con las compañeras que quieran participar también.、Eh, más que nada, feminismo villero con perspectiva de clase, ¿no? En el cual también queremos explicar a qué nos referimos con el feminismo careta, a lo que nos referimos con punteros políticos, igual redes de trata. Eh, el tema de adicciones, que es lo que nos está atravesando, que es un flagelo, un flagelo eh, aberrante. Eh, también en las manadas solidarias, cómo destacamos、eh, ¿no? esto, esto, estas redes que hacemos en los barrios para poder salvarnos en primera instancia, en primer paso, como en el caso de Yanina Faría, cuando salió la situación de Yan y una mamá encarcelada en Cuartel Quinto acá en Moreno, y bueno, el cual eso llevó al feminismo. A los otros feminismos、eh, que viene n luchando y así armamos altas redes para su liberación. Así que, bueno, también vamos a hablar del empobrecimiento, ¿no? El empobrecimiento, quienes lo generan, la deuda externa, el pago、eh, interminable de la deuda externa, ¿no? Que lo terminamos pagando nosotros. Como también la violencia institucional, que es lo que nos atraviesa en todos los sentidos, ¿no? La violencia autétrica, como la violencia policial, judicial. Eh, eh, municipal de todo hay todo tipo de violencia así que es la que más padecemos y es la que más invisibilizada está así que bueno、eh, les invitamos pueden para más informaciones para participar pueden、eh, mandarnos este un mail a casa joven diana sacayán 75 arroba gmail punto com Eh, y bueno, en la calle en la cual está nuestra sed e en la calle Espronceda, casa 469, barrio Las Casitas de Casasco,、eh, de la localidad de La Reja, y de Moreno sale el bondi recorrido número 27 de La Perlita. Bueno,、eh, sin más compañeros, les agradecemos este espacio,、eh, y bueno, nada,、eh, les esperamos, y bueno, acá、eh, cada uno、eh, tiene que mantener distancia también, y bueno, eso está de más decirlo, pero bueno. Eh, bueno, h a b r á talleres, bueno, mateada, bueno, la onda es transmitir y contagiar y empoderarnos y de acá pues salir con las manadas a luchar.